Esta semana se conoció la noticia de que la empresa Ferroexpreso deberá pagar 27 millones de pesos por haber enterrado más de 400 bidones de agroquímicos en una zona rural, en un predio ubicado entre la localidad de Vertis y Ojeda. Desde el año pasado tenemos una ley de plaguicidas y algunas localidades se están poniendo eh, a trabajar en los mecanismos de control, creando comisiones para ver si efectivamente se está cumpliendo con con esta ley de plaguicidas. Vamos a hablar de este tema con Inés Estrisi, quien es parte de la organización La Pampa Libre de Agrotóxicos. ¿Cómo te va Inés? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bueno, ¿estás en relicó vos? Sí, yo estoy en relicó. Bien, ¿y qué nos puedes decir? Formaste parte, si se quiere, del debate eh, de lo que fue la ley de, de plaguicidas, la ley provincial. Eh, ¿Qué nos puedes decir en estos meses, en estos primeros meses del año que han transcurrido? ¿Qué ves que ha cambiado desde entonces? Eh, básicamente nada <risa> eh, a, por lo que tengo entendido en vericoó bueno sigue todo igual con una legislación del 2015 eh, bueno la ley que salió es eh, bueno, ya ha he hecho una crítica a la ley y hemos varias personas ya o sea, hemos criticado el, lo que resultó de, de como finalmente ley eh, bueno que es súper permisivo sigue siendo súper permisivo con un montón de excepciones. Eh, en la realidad del pueblo donde yo vivo uno se encuentra se encuentra constantemente con las camionetas adentro del pueblo con los bidones, olor adentro del pueblo. Hoy a la mañana temprano el avión acá nomás pasando, yendo y viniendo. Eh, entonces bueno, igualmente si lo que propone esta nueva ley es que cada municipio ajuste sus eh, sus ordenanzas eh con este criterio, ¿no? de la ley provincial. Mhm. Uh -huh. Eh, pero bueno, la ley provincial también deja todo como moya, muchas excepciones, mucho todo, todo muy permisivo. Uh -huh. En la localidad de Catriló se estaba conformando una comisión con distintos integrantes, equipos técnicos para controlar de alguna manera que se cumpla la ley. Allí en, en Realicó, eh, ¿el municipio tomó cartas en el asunto? Digo, ¿se está poniendo al hombro el control de, de, de estas aplicaciones que se siguen realizando? Hay intenciones, porque nosotros hemos podido reunirnos eh, el año pasado con la gestión actual, eh, hay un vuelco también de toda la gestión hacia, hacia la concientización del medio ambiente, pero bueno, falta accionar. Eh, hasta donde yo tengo entendido, no, no ha pasado nada. Uh -huh. eh, no no sé por ahí quizá, bueno, ya como un trabajo más particular con la gente que bueno que se dedica a, a producir de esta manera o pero bueno, eh, a nivel pueblo, digamos, no, no ha salido ningún comunicado. Sí, desde el año pasado también funciona eh, un, en un sector del pueblo que es, como siempre digo, un pobre caldén, eh, donde ahí acopian los bidones, eh, como estos CAT eh, primarios que le llaman, para después, bueno, derivar todos esos bidones a, a los CAT transitorios, eh, bueno, que hay creo que tres en La Pampa, Pero bueno, es esto es un, un, un campito al aire libre, un predio con, con caldenes y bueno, delimitado por cintas que, que ahora ya ni, ni están las cintas tampoco, donde de vez en cuando pasa a Campo Limpio eh, y bueno, esto se ve también porque la, la, la página de la municipalidad sube toda esta información, eh, la gente sin ninguna protección subiendo los bidones al, al camión, uh -huh. que, que se va a llevar los bidones, a, creo que acá los deriva en Alta Italia, que es el más cercano. O sea que poco, eh, ha, poco ha cambiado desde la sanción de la ley. Sí, sí, no ha cambiado mucho. Eh, las aplicaciones, vos mencionabas recién eh, el avión, digo, ¿se siguen realizando eh, como era habitual? Digo, ¿aplicaciones terrestres y también aéreas de agroquímicos? Eh, lo que ha, lo que ha eh, cesado, digamos, de alguna forma es, nosotros vivimos, bueno, en, a las afueras del pueblo, en un barrio periférico que tenemos ya cruzando la calle el campo, eh, quizá esos olores que se sentían todos los días uh -huh. antes, eh, pero bueno, ahora también viste que vienen sin olores la, los venenos, eh, sí pasan los aviones, no por arriba del pueblo, pero bueno, acá salís al patio y lo ves pasando a 300 metros al avión, eh, quizá van a fumigar otro lado, eh, y bueno, tienen el paso obligado por acá, eh, sí lo que nos pasa es olor adentro del pueblo, olor a, a veneno adentro del pueblo, eh, Y justamente anoche también en, hay una avenida que, bueno, toda la gente sale a caminar, por es adentro del pueblo, ni siquiera el acceso, eh, toda la gente sale a caminar o a andar en bicicleta, bueno, y es un olor que recorre toda esa avenida que sabemos dónde está, digamos, el, el problema y es insoportable. ¿Qué pasa con eh, lo, los vecinos, las vecinas, las familias de, de Relicó? Digo, ¿han tomado conciencia de lo que significa esta problemática o todavía no hay una movilización o una conciencia popular sobre lo que significa esta aplicación de agroquímicos? Y es raro. También Relicó es un pueblo raro. Eh, porque, bueno, si bien nosotros recibimos mucho apoyo cuando se visibilizó o en el debate o, o siempre que uno comparte... Alguna noticia, todo muy virtual, ¿no? Uh -huh. eh, pero después a la hora quizá de, de, de poner el cuerpo o la voz, o, eh, ya se, se, se complica, digamos. Uh -huh. Es difícil. Y lo que también siempre siempre digo, y por ahí charlamos con, con los compañeros de la agrupación que son de pueblos chicos, en un pueblo chico donde te conoces con todos, también es muy difícil eh, estar de un lado o del otro, uh -huh. o bueno, formar parte de... De, de un accionar como más más comprometido quizá y eh, sí recibimos mucho apoyo pero después a la hora quizá de, de accionar es es difícil somos siempre dos o tres uh -huh. eh, bueno y eso también cuesta por supuesto porque bueno, uno quizá quiere eh, organizar otro, otro tipo de cuestiones y, y bueno si, si el pueblo no se moviliza o es más complicado. Inés, que te dicen los compañeros, las compañeras de otras localidades, ¿está ocurriendo lo mismo en otros pueblos, sobre todo del norte provincial? Y por ejemplo, Alvear, la intendente de Alvear es muy similar a, a Realicó, es un polo agrojero fuerte y bueno, y constantemente andamos eh, nosotros quizás también nos hemos como reservado y pero nada, bueno, hay compañeros en Alvear que salen a cazar fumigadoras, así literal. Uh -huh porque, bueno nadie hace nada eso eh, eh, nosotros también no es como un ejercicio que hacemos también eh, y quizá también es la forma de concientizar saquen fotos eh, graben vídeos eh, hay muchas mucho material de bueno de, de veneno tirado por la ruta cuando la máquina sale del campo, Eh, en las calles, en los caminos así a los pueblos. Eh, bueno, eh, de eso por suerte hay como un montón de material. Uh -huh. Pero bueno, después con eso no hay que llevarlo a otra instancia. Uh -huh. Y estas instancias tampoco están definidas. Claro. Ni siquiera esta nueva ley las define. Bien. Porque si de algo se encargó la ley es de, de regular los permisos y las restricciones, pero no una, un protocolo de denuncia un accionar de bueno de que tenga como una conciencia más social también de, bueno, qué hacen los vecinos, porque hay muchas instancias, muchas comisiones creadas, pero, eh, bueno, nada de eso cuida la salud. Bien. Inés Estrisi, te agradecemos mucho por estos minutos, no sé si quieres decir algo más, tenés el micrófono abierto. No, a ustedes agradecerles porque, bueno, están siempre abriendo el, el, la puerta para para que se escuchen eh, estas problemáticas, eh, y bueno, que es una cuestión también de, de conciencia colectiva. Eh, y bueno y sobre todo eh, en los pueblos chicos que es donde más se ve donde uno roza, eh, está constantemente rozando el, el veneno eh, entonces bueno llamar a eso a, a, a tomar un poco de conciencia acompañar porque es un problema de todos eh, con esto no solucionamos nada personal sino que bueno eh, abarcamos la una problemática que no nos compete a todos y bueno ya a la radio siempre agradecerles porque nos dan el espacio para que sumamente necesario.